Sí. Cuenta una antigua leyenda Que en este río Habita el espíritu del amor verdadero Que si intercambias Una de sus piedras Con la persona que amas Nunca se separará Nunca se separará nunca se... No dijiste que ibas a olvidarme Mas no te di motivos para odiar Mi corazón te ha llorado a cada instante No hace falta mucho para ser feliz Fue lo que nos dijimos antes de partir La alegría viene si te esfuerzas por reír No quiero verte triste, solo sangrar Yeah Te prometí amarte siempre pasara lo que pasara Pero va pasando el tiempo y de ti ya no sé nada Una mirada que te busca desesperada Horizontes que consumen nuestro amor sin un mañana Algunos dicen que el pasado es mi presente Es cierto y sé porque sigues en mi mente Sin experiencia ni se vive ni se siente ¿cómo saber que nuestro amor sigue latente <música> Son solo recuerdos, ni partes del pasado Te llevo tan adentro y es que nadie sabe lo que yo te amo Ni tú ni yo ganamos, debemos estar juntos siempre Aunque estemos separados Llevo tu sonrisa grabada en mi memoria Y esos ojitos que escribieron esta historia Dime mi amor, ¿qué puedo hacer? Si tú no estás aquí Así que tú, dime lo que sientes espíritu del amor verdadero, sí. amor verdadero.